un sector muy vulnerable hemos encontrado nosotros todo en la calle ni siquiera estaban organizados no había ni como esta cantidad en el centro adulto mayor eran unos cuantitos seleccionados solamente estaban amigos como se dice los que no son amigos no entraban ahora distritalizando acá con la compañera Nancy ya organizando en cada zona tenemos más tenemos muchos más No. Entonces por eso es que queremos eh, vamos a construir este esta infraestructura con comedor sala de reuniones cocina depósito baño higiénico como como exige entonces quiero que ustedes eh, compañeras eh, una vez que esté construido cuiden Quiere, queremos que lo vean como como su casa no lo vean como algo ajeno, porque eso va a ser para en el tiempo, para para ustedes y para los que van a venir también después de ustedes, ¿no? Entonces, esta casa no es para adueñarse, no es para decir, yo he hecho, ahora es para mí, no, nada, nosotros no tenemos, ni nuestra casa es nuestra, en banda de vez nos adueñamos, ¿no? También nuestra casa vamos a dejar cuando moramos, ¿no es? Eh? ¿O quién, quién se lo va a llevar a su casa cuando muere? Entonces peor esto, esto que vamos a llevar compañeras Esto es para para ustedes y para los que van a venir después de ustedes Entonces esto es simplemente para poder compartir, para reunirse, para confraternizar Quizás alguien no tiene quien le haga cumpleaños, y pueden hacer un pequeño cumpleaños Comer torta, no romper piñata Yo los felicito mucho por la unidad de ustedes, por la capacidad de poder entenderse. No tiene que haber envidia, no tiene que haber. Estamos empezando por acá ahora, al año haremos en otro lado y en otro lado vamos a terminar. Cuando ya veamos todos ya avanzar con su casa comunal o con su casa comedor de adulto mayor, ¿no?